Actualmente el programa REC forma parte de la dirección de Escuela Abierta Dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación Porteño eh, Mi nombre es Néstor Cortés y como siempre estoy acompañado por eh, Alejandra Zárate Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la querida audiencia de FMWEDO Y también con eh, Estela Abraham. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, Néstor, buenas tardes. Hola, Ale, hola a todas, todos, todes. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a, a festejar, a conmemorar el 122 aniversario del nacimiento de, del escritor Jorge Luis Borges. Y durante todo el programa vamos a, a recrear un poco la historia de, de, de Borges y después también vamos a hablar acerca de cómo entra este escritor en las aulas de la Ciudad Autónoma de, de Buenos Aires. ¿Cuáles son nuestros puntos de contacto, Ale? Bueno, te cuento Néstor que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1 y nuestro medio de contacto son www.fmboedo.com.ar y nuestra página es www.programarec.com.ar y además también nos pueden Ver por Instagram, estamos o somos arroba programar.rec y en Facebook, ProgramaRec, así todo junto. Repasando un poco la historia de Jorge Luis Acevedo, podemos decir que nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Eh, era poeta, ensayista y escritor. Estudió en Ginebra e Inglaterra, vivió en España desde 1919 hasta su regreso a la Argentina en 1921. Y después, chicas, cuando regresó a la Argentina, ¿dónde participó? Eh, bueno, cuando regresó a Argentina, entre otras cosas, participó con Macedonio Fernández en la fundación de la revista Prisma y Prosa. Eh, también firma el primer manifiesto ultraísta. Y en 1923 eh, publica su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. También durante los años 30 su fama va creciendo en Argentina y publicó diversas obras en colaboración con eh, otro escritor muy reconocido, Bioy Casares, de entre los que cabe subrayar Antología de la Literatura eh, Fantástica. Y Estela también fue bibliotecario, ¿no? En Buenos Aires. Sí, entre 1937... A 1945 fue bibliotecario en Buenos Aires, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974. Borges eh, utilizó un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como lo de tiempo, espacio, destino o realidad. Eh, estos conceptos después van a ser trabajados eh, con los docentes que nosotros entrevistamos o que nos brindaron sus testimonios. Eh, la simbología que utiliza remite a los autores que más eh, le influencian, como por ejemplo Julian eh, Shakespeare o Joseph Conrad, además de la Biblia, la Cábala Judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la eh, filosofía. Y entre las obras de Borges, ¿cuáles son las más reconocidas o las, que, eh, o las que tienen más renombre o las que sean más leídas, chicas? Te cuento, publicó libros de poesía como El Otro, El Mismo, El Ojo de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda... La moneda de hierro y cultiva la prosa en títulos como El informe de Brodie y El libro de arena. En estos años Borges también publicó libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplo de esta fusión son títulos como La cifra y Los conjurados. La importancia de su obra se ve reconocida con el premio Miguel de Cervantes en 1979 Y ahora vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Estela Abraham El poema de Jorge Luis Borges llamado Límites Límites, de estas calles que ahondan el poniente Una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez Indiferente y sin adivinarlo, sometido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 son lo que me ha querido y olvidado espacio y tiempo y Borges ya me dejan estuvimos escuchando el poema de Borges Límites y hay una serie de, de homenajes a, a Borges entre el 23 y el 28 de agosto, ¿no Ale? Sí, te cuento que esta semana se está llevando a cabo la primera edición del Festival Borges que Lo ideó la escritora Viviana Dragna y la editora Marisol Alonso como un homenaje y tal vez como una vía para difundir la obra de, de este autor tan importante, argentino. Eh, de su historia universal, de la infamia, durante el festival además se brindará en modo virtual y a través del canal de YouTube del evento. Trece charlas, cinco talleres y dos recorridos de experiencias lectoras. Todas las actividades van a ser eh, libres y gratuitas con una inscripción previa. Bien, además dos charlas formarán parte de la experiencia Borges, una sección que traza senderos para avanzar en la espesura literaria del que dio nuevo estatuto a la ficción contemporánea. La escritora y directora de teatro, Cintia Edul, narrará su camino de, de lectura y la periodista y escritora, Verónica Abdala, el suyo. Se realizarán cinco talleres sobre algunos de los cuentos emblemáticos de Borges a cargo de Pablo Gaiano, Cecilia Brussoni y Marco Lío. Además de los mencionados, los invitados a la primera edición de este festival son los escritores y críticos Martín Coan, Pedro Mayran, Silvia Iparraguirre, Santiago Liach, Darío Zeta, Carlos Gamerro, Pablo Gianera y Patricio Zunini. Digamos que los eh, adictos a, a Borges, los borgianos, como se autodenominan, estará para bienes y obviamente aquellas personas que, que no conocen tanto la, la obra de Borges es un muy lindo paseo, tanto virtual como presencial para entrar de lleno a, a todas las, esas obras magníficas que hizo este escritor argentino eh, además la Fundación Internacional Jorge Luis Borges que creó y preside eh, María Kodama de su fecha de fundación, el 24 de agosto de 1988 Planeó jornadas entre el 24 y el 28 de agosto En el Centro Cultural Kirchner De manera presencial y también eh, virtual Uno de, de los aspectos más importantes de, de Borges Y que está muy presente en sus obras Es el laberinto, ¿no? El laberinto de, de Borges ¿Qué podemos decir del laberinto? Eh, mira, en 1979, el consagrado diseñador de laberintos inglés, Randall Coate, creó un laberinto en homenaje al escritor argentino. Coate había conocido a Borges en 1957 a través de una amiga en común, ¿viste? la escritora Susana Bombal, propietaria de la estancia Los Álamos de San Rafael Mendoza, donde Borges y su hermana Nora solían pasar las vacaciones. Coate... Cuenta como cinco años antes de la muerte de Borges que tuvo un sueño con, en el que Susana Bombal lo llamaba para anunciarle que su amigo escritor había muerto. En su sueño le propone a Susana re, eh, recordar a Borges con uno de sus diseños. Ambos, el escritor y el diseñador, compartían esa fascinación por la, los laberintos y los símbolos. Sí, ese, ese laberinto está, está en San Rafael, en Mendoza. Eh, el diseño mantiene las indicaciones de coate y ocupa una superficie, una superficie de casi una hectárea y está formada por más de 8.000 arbustos de buxus y dentro de, ese, de este laberinto se encuentran muchos de los símbolos borgianos. El espejo, el reloj de arena, la cara de un tigre, el bastón de un ciego y hasta la cinta de Moebius. También se puede leer el nombre y apellido del escritor, las iniciales de su viuda y tiene al mismo tiempo la forma de un libro abierto al universo. Seguimos escuchando poemas de Jorge Luis Borges, narrados por nuestra compañera Estela Abram. En esta oportunidad le presentamos Y Uno Aprende. Y uno aprende. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende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 Me despierto algunas noches vacías Y seguimos acá en hora libre en el barrio. Estamos en el bloque 2. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Eh, les recordamos que también nos pueden ver, eh, pueden ver fotitos de otros programas que se hicieron donde participaban chicos en Facebook, en Programa Rec, en Instagram. Nuestro perfil es eh, programa.rec. Bueno, y en este bloque seguimos hablando de Jorge Luis Borges que esta semana se cumple el 122 aniversario de su nacimiento y queremos saber qué representa Borges en nuestra cultura y en especial en las aulas. Sí, Ale, por eso estuvimos hablando con algunas eh, docentes y también vamos a, a escuchar eh, trabajos que hicieron algunos chicos y chicas de, de, de un comercial del barrio de, de Lugano. Pero en este caso vamos a escuchar el testimonio de Silvia Nocci, eh, Silvia es profesora y licenciada en Letras y nos cuenta lo que significa Borges para la literatura argentina y mundial. Para mí Borges es un prodigio, es una marca en la literatura argentina porque su literatura influyó a todos los que vinieron detrás que se pelean con él o que lo imitan o que se fascinan con él pero es una figura que, que no se puede obviar, que marcó la literatura de una manera definitiva. Y no solamente la literatura argentina, sino también la literatura mundial. La literatura de Borges tuvo impacto no solo en Argentina, sino también en el mundo. Es muy reconocido por fuera de, de nuestro país. Y además, no solamente excede lo argentino, excede lo literario, porque hay una palabra en el diccionario para lo borgiano, para lo que parece salido de su mundo, así que realmente es muy difícil de, de ignorar, de, de obviar, es realmente un escritor maravilloso. Además era un, de ser un gran escritor, era un lector apasionado, agudo, y toda esa literatura que leía después se transformaba en material para sus textos. Eh, su obra es así muy compleja pero muy original, mezcla muchas cosas, literatura, historia, religión, mitología, filosofía y todo eso mezclado con obsesiones muy propias pero absolutamente recurrentes, el, el tiempo, los laberintos, el infinito, los tigres que hacen de su obra algo muy reconocible, muy fácil de identificar, pero también muy difícil de, de olvidar. Y para mí también otra cosa que, que hace de él una figura mayor es que todo esto que, que te digo lo hace con mucho humor. Muchos de sus textos tenían que ver con, con bromas o juegos que él hacía, por lo tanto él se estaba divirtiendo y cuando uno se acostumbra o, o supera las asperezas o los aspectos más difíciles de su literatura y aprende a disfrutar también de, de este humor. Se aprende mucho con Borges, por los temas, por el vocabulario, el uso del lenguaje que tiene Borges también es de una precisión y una belleza realmente superlativos, es un escritor mayor, no soy muy objetiva, yo lo amo, soy absolutamente devota de, de su literatura. Pero realmente me parece que es así, que, que no se puede obviar y que ha influido a escritores, a intelectuales argentinos y del mundo y que ha llevado eh, también nuestros temas porque no solamente en su literatura hay temas argentinos, también latinoamericanos, mundiales y toda esa mezcla hizo posible que que fuera un escritor un poco de todos ahí estuvimos escuchando el testimonio de, de Silvia Nochi, profesora y licenciada en, en letras se nota ¿no? el, el amor que ella tiene por, por este escritor ¿no? se, se autodefine como, como borgiana y, y destacaba varias particularidades de la literatura de Borges y, y también del estilo que tenía Borges para, para escribir hablaba mucho del humor de, de Borges, también del estilo provocativo que él tenía de la mezcla de, de, de estilos que propone Borges en cada una de, de, de sus obras realmente es para destacar ¿no? que, que una persona tenga, tenga tanto amor por, por un escritor ¿no? Sí, es maravilloso se nota el gran lector que era por la facilidad que tenía en Juntar esto que decía la docente la filosofía, los astros y muchos otros conocimientos que mezclaba en un solo poema, por ejemplo. La historia, la filosofía y también destacaba mucho eh, la parte de, de Borges como, como lector y que mucha de esa lectura que él hacía, que él tenía, después la, la, la volcaba en sus escritos, ¿no? Digamos, que no solamente era un, un gran escritor, sino también era profundamente un gran eh, lector. Y aparte remarcaba la ascendencia que tuvo Borges en, en muchos escritores argentinos, ¿no? de, como discípulos de Borges que fueron creciendo a partir de la lectura que, que esos escritores hacían de las obras de Borges. También le preguntábamos a, a la profesora Silvia Nocci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 Reducimos más, damos menos temas, sintaxis no, esto sí, esto no, pero sí o sí algún texto de Borges quiero que conozcan. Estuvimos escuchando el testimonio de Silvia Nochi, docente de Escuela Medias, que nos contaba acerca de cómo trabaja a Borges en, en las aulas. Ella hablaba de que en, en primero y en tercer año trabaja con poemas y en quinto año trabaja con con cuentos, porque son un poco más complejos, por eso está dedicado a, a chicos y chicas eh, más grandes. Pero eh, hay algo que me, que me quedó del testimonio de, de, de Silvia, es que eh, ella no va a renunciar nunca a dar Borges en las aulas. Porque bueno, porque para ella cree o considera que es un escritor que tiene que ser conocido por los y las estudiantes, y es un poco un testimonio similar a otro docente que después vamos a, a, a escuchar, ¿no? Digamos, aquellas personas que aman a Borges creen que es muy importante, sostienen que es muy importante que Borges se instale en las aulas de, de las escuelas eh, donde ellos y ellas dan, dan clases. Siguiendo con los testimonios de docentes, Vamos a presentar ahora a la profesora de Lengua y Literatura, Graciela Ortega. Dio clases en el nivel medio y hoy está jubilada. Y también nos cuenta por qué es importante que Borges entre a las aulas. Y claro que di a Borges, porque me gusta a mí y es importante que si a uno le gusta pueda de alguna manera también transmitir eso a los alumnos. Así que he dado Borges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 los chicos y chicas de un secundario lo pueden, lo pueden disfrutar. Escuchamos el testimonio de la profesora de Lengua y Literatura, Graciela Ortega, que también nos, no, nos habló acerca de lo importante que, que es que los textos de Borges eh, estén presentes en las aulas, eh, especialmente en el secundario, ¿no? entre primero y, y quinto, quinto año.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 Seguimos conmemorando el 122 aniversario del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges y ahora vamos a recrear el trabajo que realizó nuestra compañera Eva González García con los chicos y chicas de primer año de la Escuela de Comercio número 12, Distrito Escolar 21, Juan 23, del barrio de Lugano, junto con la docente eh, Ana Arena. Este trabajo lo hizo en el marco del programa REC, fue un trabajo que se hizo en el año eh, 2019. Eh, en el último bloque vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a, a la docente Ana Arena Que también habla acerca de, de este trabajo que hicieron en forma conjunta con nuestra compañera Eva Y dentro de ese trabajo que realizaron eh, Los chicos y la chica del primer año leyeron microcuentos y cuentos Uno de ellos fue eh, Un sueño Ahora vamos a escuchar un fragmento en la voz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 Que se parece a mí, escribe en caracteres que no comprendo. Un solo poema: Sobre, sobre el mundo, que, que no tra secular, el proceso no tiene fin y nadie, nadie puede ver los que los profesionales no que... no escriben. Ahí estuvimos eh, escuchando a los chicos y chicas del eh, comercial 12. Eh, un fragmento del cuento Un sueño de, de Jorge Luis Borges y también leyeron el cuento Adrogué que explicaban que era un pueblo laberíntico y lo que más destacaban era que un grupo de chicos en lugar de perderse al principio se perdían al final lo que contaban los chicos y las chicas del Comercial 12 que en realidad los chicos del cuento sabían cómo salir pero que querían perderse vamos a escuchar ese fragmento del cuento Adrogué de Borges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 Bueno, ahí escuchábamos eh, a Drogué y a continuación vamos a escuchar El Adivino. Es otro microcuento que hicieron los chicos del Comercial 12 con nuestra compañera Eva González. Este microcuento tiene una paradoja muy interesante que nos deja pensando acerca de la actitud del brujo examinador y la del candidato. ¿Por qué esa pregunta del brujo y esa respuesta del candidato? El brujo no lo quería aprobar. ¿Esa pregunta formaba parte del examen? Bueno, estas son algunas preguntas y otras más que se usaron como disparadores y se debatieron en el aula. Ay, el adivino, el adivino, el adivino, Jorge Luis Borges. En Sumatra alguien quiere doctorarse a adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Maar al último bloque de este Hora Libre por FM Boedo en el 88.1 les comentamos que nos pueden ver pueden ver otras cosas que fuimos haciendo en el Facebook en Programa Rec y también por Instagram en arroba .rec. y en este último bloque tenemos una entrevista, ¿no, Néstor? Sí, es una entrevista que, que hicimos, que, que la grabamos previamente porque no podía entrar al vivo, por una cuestión de, de, de trabajo de, de la entrevistada eh, así que la hicimos por, por Whatsapp y vamos a escuchar a, a las respuestas de Ana María Arena, que es profesora de lengua y literatura trabaja en tres escuelas de Villa Lugano y donde tiene mayor carga horaria es en, en el comercial número 12 distrito escolar eh, 21, Juan 23 y además también desarrolla su actividad docente en el liceo 8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 la lluvia, que parecería que va a hablar de otra cosa, y empieza diciendo esto de que es algo, la lluvia es algo que ocurrió en el pasado, que es algo que está ocurriendo ahora y ya ocurrió en el pasado y termina en el patio de la casa del padre que ya no existe, y bueno esa forma de, de, de decir la, la muerte, lo que ya no está, es impresionante. Sí, sí, lo que remarcaba la docente, ¿no? Digamos, que uno lo puede decir en forma mucho más simple, pero, pero Borges le, le, le buscaba las palabras para, para hacerlo mucho más, eh, más complejo, más elaborado y más atractivo a la vez, ¿no? Y sí, a mí, a mí lo que me sorprende de todos los testimonios que, que, que estuvimos escuchando es la pasión, ¿no? Que, que reflejan las docentes por Borges. Pero también creo que envuelve la pasión que tienen las docentes por la literatura, ¿no? Y yo justo estaba pensando, digo, qué que bueno, ¿no? Qué interesante es encontrarse con este tipo de, de docentes en el aula, que, que para, para los chicos y las chicas es inspirador, ¿no? Es motivador, eh, porque cuando el docente inculca su amor su tarea, en este caso por la literatura, y, y haciendo hincapié en un escritor en, en particular, a los chicos y a las chicas le, le llega. Y si además de eso puede mm, traspolar algunos conceptos de, la, de las obras, en este caso de, de Borges, hablando acerca del amor, de la muerte, del destino, y lo, lo pone en debate con los chicos y las chicas, me imagino que, como dice la docente, las clases pueden llegar a ser eh, mágicas, ¿no? esos momentos pueden ser mágicos. ¿Sabes qué? Me pasaba lo mismo, ¿no? Mientras eh, escuchaba a, a Ana hablar de por qué tenía que, que estar Borges en, en las aulas, digo, wow, ¿cómo me hubiera gustado tener esta docente? Porque <risa> ya me da ganas de, de leer y que ella hace, pueda ser todo el hilo conductor, ¿no? Desde que empieza la novela hasta que termina y cómo va sacando los temas y cómo lo vas echando, es un lujo. Sí, vos sabés que, esto como, como un paréntesis, muchos, en muchas escuelas eh, medias la materia, lengua y literatura se basa fundamentalmente en la literatura, no tanto en la gramática, como nosotros, eh, o como yo por lo menos había estudiado. No se hace tanto hincapié en eso, sino que se hace más hincapié en la, en la lectura de libros, ¿no? Yo me acuerdo de secundario mío No leí tanto, yo creo que hoy por hoy los chicos tienen más acceso a la, a la literatura que la que yo tenía en su momento. Esto es un comentario muy personal de lo que a mí me pasa y de lo que yo veo que está sucediendo en muchas de las, eh, de las aulas. Siguiendo con, con el testimonio, con la entrevista de Ana Arena, una docente de, de lengua y literatura, eh, también le preguntamos acerca de eh, del personaje polémico de Borges ¿no? el, el personaje polémico en sus declaraciones y que hay un sector de la sociedad que tal vez lo dejó de leer eh, un poco por prejuicios entonces le preguntamos si eh, vos podés separar al escritor del ciudadano Borges fue y sigue siendo polémico fue y sigue siendo polémico es muy irónico y claramente el punto álgido de la polémica fue el apoyo al último gobierno militar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 pidió disculpas, se enteró, había una información que no tenía. Te preguntamos a Ana, ¿cuál es el Borges que más le gusta? ¿El de los poemas, el de los cuentos o el de los policiales? ¿Y por qué? Y nos dijo esto. Borges me gusta en general en todos los géneros que él desarrolla. Me gusta el Borges de los poemas, el Borges de los cuentos fantásticos, de los cuentos policiales, Y además hay muchas, muchas conexiones entre el, sus poemas, sus cuentos, sus ensayos. Sus cuentos son a veces un poco ensayos, en lugar de elaborar una teoría filosófica, la plasma en una anécdota, en un cuento o en un poema. Hay poemas que son muy emocionales, muy sentimentales, pero siempre dentro de, del estilo de Borges, con la austeridad que él le proporciona tanto a su prosa como a su a sus versos, ¿no es cierto? No es un sentimentalismo así que fluye notablemente en el sentido romántico, ¿no? Es borgiano, pero me gustan en general eh, todos los géneros que, que él cultiva. Y también le preguntamos a Ana acerca del trabajo que realizaron junto a nuestra compañera Eva González García y con los chicos y chicas de primer año de la Escuela de Comercio número 12, eh, Juan 23, eh, y que después fueron a la radio, ¿no? Vinieron a, a nuestro programa Hora Libre. Y le preguntamos eh, si nos puede contar en qué consistió ese trabajo y qué sensaciones le quedaron. Bueno, en 2019...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 Realmente increíble, más allá de nuestras expectativas. Ahí estábamos escuchando la palabra de Ana Arena, que nos contaba acerca del trabajo que realizó junto con nuestra compañera Eva González García en el año 2019, en la Escuela Comercio número 12 del Distrito Escolar 21. Eh, un trabajo que duró prácticamente todo el año, donde, bueno, un poco lo que contaba Ana, eh, la lectura que hicieron sobre Borges, eh, la posibilidad de ir a la radio, creo que estuvieron, sí, creo no, estuvieron en FM Riachuelo. y después eh, hicieron en la misma escuela un museo donde había distintas eh, actividades y los chicos y chicas de toda la escuela podían pasear por ese museo y participar en, en aquellas eh, instancias que los chicos y chicas de, de primer año les proponían.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 Ahí estuvimos escuchando a Ana Arena, docente de lengua y literatura, que nos habló acerca de, de, de Borges, pasamos por distintos estadios de, de este escritor y ya estamos cerrando el, el programa, chicas, un programa dedicado a, enteramente a, a este escritor en el aniversario de su 122 eh, nacimiento y la verdad que, que para mí también fue, si bien Tengo algunas lecturas de, de Borges, eh, pero para mí fue un descubrimiento. Me gustó mucho hacer este programa porque me permitió entrar por otros lugares diferentes a los que yo conocía a Borges. Y el amor que, que escuché en las, en las docentes me inspira a continuar con la lectura de este escritor. Sí, eh, sabes que bueno, cuando preparábamos el programa hablábamos ¿no? un poco de Borges y, y yo era una de esas personas que, que tenía como algún preconcepto eh, Que supuestamente, o, que, o creo que sí, fue la razón por la cual es, eh, no leí nada de Borges, voy a ser sincera eh, Y escuchando a, a las profesoras que, que nos daban su palabra... Eh, Digo, no, tengo que leer, es, es obligación leer, a mí no, no, nunca me dieron para leer en la escuela, en mi secundario jamás me dieron Borges, así que es una, una materia pendiente. Y, y bueno, me quedo con esto, ¿no? de que Borges tuvo un estilo único y creo que, que su estilo es, es un sello, es la, la marca de él es, es un sello, la literatura de, de Borges tiene un estilo único y, y coincido que por eso también debe ser esto del estilo borgiano. También para destacar la, la capacidad lectora que tenía Borges eh, Borges leía absolutamente de todo, leía de historia, de filosofía de religión eh, tenía un, un alto conocimiento en distintas eh, ciencias y ese conocimiento después también lo volcaba a, a sus escritos y yo creo que también un poco lo que queremos reflejar en este programa es la, la importancia del amor a la lectura ¿no? y de que todos los chicos y chicas que estén escuchando y no solamente los chicos y las chicas, sino todas las personas que están escuchando el, el programa se puedan acercar aún más a la lectura porque nada es, eh, es un, un viaje, como una vez nos definió una, una autora en este programa, un viaje a lo desconocido y, y nos permite llegar a, a lugares totalmente imprevistos. Bueno, sí, eh, me encantó el programa, la verdad, eh, hermoso, me encantó poder escuchar a todos hablando sobre Borges, nos vamos a, a googlear Borges, a buscar cosas para leer, y nos despedimos de este Hora Libre y nos encontramos el próximo miércoles de 12 a 13, acá por FM Boedo en el 88.1. Puedo ver caer la lluvia sobre el mar, Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de manantial y vuelve a las nubes. Ya no habrá distancia. Que no haga acertamos ya al final...